De momento verdolaga ¿Por qué? Porque Jesse Pelot Rosa No es el reemplazante de Scott Rodgers en Ferro Pelot Rosa es el reemplazante de Patrick Sanders Que ya mañana no juega El reemplazante de Scott Rodgers en Ferrocarril Oeste es, es el ex jugador de Weber Bahía Basketball Trevor Gaskins Patrick Sanders no juega mañana el televisado frente a obras, ese será el partido debut en la liga con los colores de ferro de el jugador Pelot Rosa que ya se entrenó con el plantel de ferro y en lugar de Scott Rodgers llegará el base panameño Trevor Gaskins allí la información del momento Alberto Laga Gallego y nos da muchísimo placer poder estar cerca de nuestros representantes lejos de casa Y vamos a saludar Fabi A Sebastián González En Sao Paulo, debuta San Martín de Corrientes En un torneo internacional En la Liga Sudamericana, edición 2015 y, y tenemos el enorme placer De saludarlo a Seba Hola Seba, ¿cómo te va? Mati Traversa Y Fabián Pérez, te saludamos en Uno Contra Uno Radio Buen día Seba Fabián, eh, muchas gracias Bien, con, con ansiedad, con ganas de empezar esta, esta nueva ilusión, este nuevo desafío, así que bien acá en Brasil. ¿Cómo, cómo, cómo han sido estos estas primeras horas de, de, del equipo en cuanto a, a cómo lo notás vos a los jugadores, sabiendo que hay un debut internacional, eh, que para algunos será su primer partido a nivel internacional, otros cargan en el lomo buena experiencia jugando algún que otro torneo continental? ¿Qué es lo que olfateás alrededor de tus dirigidos a quienes conocés desde hace mucho tiempo? Eh, mucha ilusión, mucha, muchas ganas, muchas ganas de que esté el equipo junto también, eh, de Bodegró ataca acá y ya entrenó con nosotros y, y es un jugador inteligente, se suma rápido a, a, a los sistemas, así que eso da una energía, un plus para, para enfrentar esto, que, que bueno, nosotros, como los estamos diciendo, no no lo guardamos, sabemos... Tenemos expectativas para lo que podemos hacer grandes, como equipo creo que podemos crecer mucho. Hoy nos toca enfrentar en un comienzo, digamos, tres partidos que les llevan a una especificación. Así que sabemos que, que puede haber momentos buenos, momentos malos, que podemos ser irregulares en el juego, pero con cosas vividas con el equipo que ayudan a, a pasar esos momentos también. Así que con, con muchas ganas de empezar y, y de ir en el transcurso de este año sacando provecho a, a los jugadores que hay y al compromiso y entrega que es lo que vimos mucho el año pasado que sabemos que eso va a ser así desde ahí parte el laburo se hace mucho más fácil ¿no? Y Seba, eh, ustedes a al jugador de Groot lo conocen de la temporada pasada imagino que también les da cierta tranquilidad incorporarlo en este momento de la pretemporada, porque él se venía recuperando también de una lesión, que estaba programado este tema una vez que terminó la temporada pasada de San Martín, y también le, le, les da cierta licencia el hecho del conocimiento para con el jugador, eh, para incorporarlo en este momento de la temporada Sí, nosotros hemos incorporado tres jugadores y el resto ya veníamos todos, entonces agiliza muchos momentos de, de temporada o del momento en que estamos que nosotros por ahí nos conocemos nos conocemos en, en momento bueno en momento malo en, en situaciones que no estamos tan cómodos como equipo pues, y sabemos o siempre hemos buscado la forma de, de resolverlo no y, y, y también de ir sacando y, y modificando y, y conociéndonos eh, para dar punto pie a nuestra fortaleza y ponernos fuertes en nuestros puntos fuertes y disimular algunas de las falencias que tenemos individual y colectivamente, entonces eso seguro que te ayuda y mucho conocernos como nos conocemos y, y haber trabajado con la mayoría un año juntos y con el resto creo que incorporamos tres jugadores que son muy jugador de equipo que tratan de hacer bien al otro, tanto Obando, Bortolín, como Mariano Fierro, eh, se están acoplando muy bien, así que muy conforme con lo hecho y creo que estamos preparados para esto, que si bien es atípico, porque en el segundo partido oficial de la temporada ya empezamos a jugar claro. una definición para seguir, ¿no? Galle, ¿lo podés saludar en Sao Paulo a Sebastián bueno. González? Bueno, los saludo a Sebastián González y le... Le pregunto por, por los rivales, ¿no? Por, por este grupo, por Trubil, por Mochi das Cruces, por Deporte Castro. Eh, bueno, ¿qué conoce, qué sabe? ¿Cuál sería el rival a vencer? Que, ¿Qué expectativas tiene, ¿no? Yo hoy yo creo que nos jugamos un paso muy importante. Mochi está muy fuerte, eh, es el subcampeón de la temporada pasada, ha mantenido mucho el equipo, un equipo que viene creciendo, eh, que es un equipo joven también que se viene afianzando parecido a... ...a la historia de San Martín y Trubil también... ...Trubil hacía mucho que no estaba a nivel internacional en los torneos... ...ahora volvió... ...entonces esas son cosas que ilusionan... ...que ilusionan a un Pueblo de Aske ...y que bueno han hecho un esfuerzo por... ...por traer algunos refuerzos de... ...son los finalistas uruguayos de la final pasada... ...que han mantenido los tres equipos... ...estos menos el equipo chileno... Eh, ...hemos mantenido mucho la, la base de los equipos anteriores... ...entonces... Medio que lo que más vimos fuimos en los torneos del año pasado para para conocernos. Es un equipo que en dos de sus jugadores de selección uruguaya marca la garra y, y las cosas muy características de, de cualquier equipo de cualquier deporte de Uruguay. Eh, y bueno, que tienen jugadores extranjeros determinantes también que ayudan mucho a su funcionamiento. Así que, eh, Y después, bueno, eh, hoy estamos pensando en Trujillo que creemos que, que de ser favorable el resultado hoy eh, tendremos mucha chance de, de clasificar, que es eh, la primera intención de, de resultado que tenemos, ¿no? ¿Y cómo, sí. ¿Cómo se plantean este tipo de partidos? ¿Acostumbrados a jugar a la Liga Nacional de Básquetbol y por ahí no tener tanta competencia internacional? Hablo de San Martín. ¿Cómo, cómo, lo, cómo ves que lo vive el jugador? ¿Cómo ves que lo vive el club? Hoy oh, y veo mucha ansiedad y muchas ganas, muchos desafíos, porque si bien eh, yo creo que, como decía Mati, todos han jugado, no, no mucho internacionalmente, sí han jugado en Europa Matías, Diego, Descano, todos han jugado un torneo y no siendo tan protagónico como, como lo son hoy, algunas liga sudamericana, alguna liga de las Américas, por ahí nuestros jugadores, pero hoy me parece que lo toman como un desafío superior, eh, lo mismo me pasa a mí, me había tocado con Atenas en. Eh, ...jugar una clasificación... ...después no, no continué... Eh, ...de Liga Sudamericana y de Interliga... ...así que lo mismo estamos con eso... ...como igual que San Martín... ...con muchas ganas de este torneo... ...que, que sabemos que es un torneo corto... ...pero... ...también... ...valorando que... que nos hemos ganado después de una liga durísima... ...una muy buena liga que hicimos el año pasado... ...este derecho a representar a, ...al país, de representar a... ...a corrientes... Eh, Así que con muchas ganas de, de hacerlo bien y de dejar bien parado el básquet argentino como lo hace en cada presentación internacional siempre sus equipos. Y hay, hay un punto en común entre Trubil y, y San Martín. San Martín jugó un partido de liga y todavía no empezó la liga uruguaya. Eh, el tema del calendario, esto que mencionabas también vos, Eva, que debe ser un tanto difícil... Eh, El, el scouting grupal, no el scouting individual, porque al jugador se lo puede seguir individualmente. Sí, sí, no, eso se, ni hablar, sí, se conoce, aquí en no la Liga Argentina, ni se ni conoce hablar. mucho a Marcus Elliot, a Kevin Young, a Isu Beijeres, a, a Vidal, a Borsellino. Sí. Individualmente son jugadores de categoría en la Liga Uruguaya y a nivel continental. Ahora, ¿cuál es la química de equipo? Es tal vez la incógnita, y allí me parece que es donde... Eh, mucho tendrá que ver en lo que se pudo llegar a recoger de la temporada anterior. Son casos muy parecidos el de San Martín y el de Truville. Eh, así como decís vos, por ahí eh, el equipo de Brasil, Mogi, juega la Liga Paulista con, con el mismo equipo sí. y están jugando las finales con Bauru, Va ganando 2 a 0. Hay más información, eh, pero de Truville es eso. Es, hemos hecho mucho hincapié en lo individual, en las características de los fundamentos colectivos del juego como el pick and roll, de cómo juegan los, los cortes flex, las situaciones pero todavía el sistema y la química que tengan, dónde llevan la cosa, ellos tampoco lo tienen tan incorporado como nosotros, entonces si nos fijamos mucho en, en la liga pasada, mantiene entrenador y mantiene una base eh, grande de jugadores sí, colmenares, y Colmenares que era su, su principal figura digamos, claro. o, o que el juego se centraba mucho en él, pero La verdad es como decís vos, eh, no hemos manejado de, de esa forma. Y lo medular del otro gran rival que tiene este grupo, hablamos del local de Moisés Das Cruces, es Larry Taylor, que sigue, Jamel Starward que sigue, y Pablo Pretes, que sigue, eh, los dos perimetrales determinantes y su grande como faro, como eje de juego, de juego interior. Eh, después ha retocado el equipo, pero viene con mucho más rodaje. Claro, eso, sí, y más el torneo paulista que ya están en definiciones, digamos, ya están jugando definiciones en un torneo que Brasil, sobre todo los, los, bueno, los equipos de San Pablo, le dan mucha importancia, que te sirve para empezar bien la temporada también, pero que es un torneo bastante largo y el la cual, me acuerdo, me contaba Juan Pifiguera en su momento, ellos lo, lo juegan... Eh, bastante completo y sin guardarse nada porque es un torneo que, que todavía es fuerte acá en Brasil, a pesar de, de, de su torneo nacional. ¿no? Gassi, ¿algo más? No, eh, desearle lo mejor, ojalá que le vaya bien a San Martín en su en su primera presentación internacional. Eh, bueno, vamos a estar todos prendidos a la pantalla de DirecTV. Todo el torneo será televisado por la pantalla de DirecTV. Y bueno, haciendo fuerza para que San Martín pueda pueda tener su, su primera actuación internacional este, de buena forma, ¿no? Eh, muchas gracias, Fabi. Muchas gracias. Siento que que tenemos mucha gente atrás que, que está apoyando esto. La dirigencia eh, también es muy ilusionada y trabajando. No todo en el, no solo en el conformar un equipo, sino en muchas cosas que, que van haciendo que este San Martín sí, se bien, afiance en la liga y ahora tenga una muy buena sí, participación sí. en su primera experiencia internacional así que creo que vamos a dejar lo mejor parado al país como siempre y, y a San Martín porque hay mucha gente trabajando que está haciendo las cosas muy bien y estamos muy a gusto tanto yo como el equipo de jugadores que nos hemos vuelto a elegir para, para estos desafíos que tenemos, así que con esa ilusión a afrontar esto y muchas gracias a todos. Abrazo grande Sebastián, buen debut, estaremos atentos a, a su participación y seguramente eh, con el correr de esta semana de competencia internacional estaremos tomando en contacto nuevamente contigo con alguno de los jugadores. Un cariño. Dale Mati, dale Fabi, un abrazo grande, saludos. Sebastián González, hoy debuta San Martín de Corrientes, cerca de los deportistas argentinos como corresponde, eh, hicimos el contacto. buen laburo.